Radio Estación Sur cumplió 11 años y como lo hacemos todos los años, lo celebramos en el Centro Cultural Daniel Omar Favero, que es a donde funciona la radio, con bandas en vivo, con mucha música y arrancamos además, también ya casi una tradición, con la ceremonia de la Pachamama. Zulema Enríquez, que es coordinadora, organizadora de esta ceremonia e integrante del programa Radiar la Flecha, esto decía sobre la importancia de la realización. La ceremonia de la Pachamama es eh, el tercer cuarto año que se realiza en el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 años y sobre todo también mostrar nuestra identidad de, de la ciudad de la plata también pablo antonini vicepresidente de farco integrante de la radio reflexionaba sobre la importancia de estar cumpliendo 11 años de comunicación popular en estos dos tiempos difíciles alegría compañerismo compromiso eh, bueno un montón de gente acá estamos muy contentos y nada es una manera también de redoblar el compromiso de seguir construyendo y en un momento del país que además es más necesario que nunca, así que una alegría festejarlo con tanta gente, una alegría la presencia de, de, de tantos compañeros y compañeras, la música de Manuel Espinosa, la ceremonia de la pacha que tuvimos hace un rato, el, la presencia de compañeros y compañeras de las otras radios comunitarias de la región y de organizaciones y, y de los programas de la radio que vinieron, alegría total y compromiso de seguir creciendo y cumplir muchos más. Para Informativo Farco, Corina Duarte, Radio Estación Sur, La Plata.